Mercaprecio, ya disponible. Conozcala y se sorprenderá. Mercaprecio, los mejores precios siempre. Radio Ubique, tu radio. 12 y 18 minutos, vamos a quedarnos con un apartado característico de cada jueves, el espacio Cosa de Todos, en el que ya saben que、eh, semanalmente nos van acompañando tanto integrantes en equipo de gobierno como en general de los diferentes grupos políticos que integran la corporación local. En el día de hoy, ya se lo anticipamos, está con nosotros Víctor Chávez, delegado municipal de eh, áreas eh, como puedan ser turismo, deporte, medios de comunicación, tráfico,、eh, seguridad ciudadana y policía. Así que. Eh, vamos a comenzar enseguida ya con lo que es el、eh, análisis de novedades que puede haber en cada una de, de esas áreas. Y en la segunda parte del programa nos dedicaremos a、eh, las preguntas. En cuanto que veamos que ya hay un buen número acumulado, nos quedaremos con esas cuestiones que、eh, nos dejen todos ustedes a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico,、eh, a través de la aplicación l i n e de telefonía móvil o también en las redes sociales. Así que estamos atentos todas esas posibilidades. Para、eh, dar paso a sus preguntas enseguida.、Eh, antes que nada, damos ya la bienvenida a Víctor Chávez.、Eh, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos, como decíamos, con el análisis de las posibles novedades ¿no? que hay en cada una de esas áreas y lo más importante,、eh, la participación, que además suele ser siempre、eh, bastante numerosa. No dejen las preguntas,、eh, por cierto, eso sí que es una petición que le realizamos para e l final, para que bueno, pues,、eh, podamos. En un momento determinado, ya ir dando pasos a las cuestiones y、si、haya tiempo para、eh, todas y cada una de esas、eh, interrogantes o sugerencias.、Eh, vamos a comenzar,、eh, Víctor, si te parece, con lo último, por ejemplo, en materia de, de seguridad que comentamos aquí, de todas formas, el,、eh, esta semana, la reunión técnica eh, de eh, los cuerpos de, de seguridad, organización, administraciones, dentro de lo que es、eh, materia de seguridad, la preparación. De la próxima subida a ubrique automovilística, n o、eh, efectivamente, el pasado lunes s t u v i m o s en Cádiz en su delegación de gobierno、eh, para hacer otro año más, pues lo que es la, la mesa de seguridad、eh, relativa a, a la subida, la última la subida al cuero, no, ubrique, q e no sé cómo le queríamos llamar. Eh, en el que pues, presidió la mesa el subdelegado de gobierno. La, la verdad es que、eh, siempre que, que se propone a su delegación、eh, la participación, el apoyo en cualquier evento de esto,、eh, tenemos la, la puerta abierta y eso es de agradecer, ¿no? Porque eh, eh, desde el año pasado, bueno, aunque estos años atrás, ha, afortunadamente no ha habido que, que lamentar ningún daño, esperemos que así siga eh, siendo, es、eh, gratis. Gracias al gran trabajo de, tanto de, de la escudería como de los distintos cuerpos de seguridad, n o、eh, el apoyo que tenemos, pues, la verdad es bastante importante. También contamos con, con la participación del teniente coronel de la comandancia de, de Cádiz, con el capitán de, de tráfico, con el capitán de la zona, con el jefe de la policía, con, con la policía nacional, eh, bomberos eh, y 061. n o Allí, pues,、eh, un año más se estuvo viendo、eh, lo que todo el dispositivo de, de seguridad que, que se plantea, el que llevamos a, a el año pasado y el que se propone también para este año. Es、pues, decir, que, que ya se, se, se está viendo.、Eh, hay gran, gran interés en, en la prueba para que cada año vaya、eh, intentando mejorar y vaya creciendo deportivamente y en seguridad. Y como, como digo y me gusta repetir, que no tengamos que lamentar luego ningún daño físico ni ningún incidente. Por tanto, se, se van a tomar las medidas que se vienen tomando años atrás, incluso habrá alguna mejora. ¿no? Ya no, nos adelantaron que serán unos 50 efectivos de la u c a los que estarán por, por Ubrique. La plantilla de, de la policía, pues también casi a, a la totalidad estará en esos días. Y, y decir que, que también se、pues, ampliará. あ。<音楽> Eh, lo, lo que son los, los controles,、eh, por parte de, de la policía y de la Guardia Civil, tanto en, en esas dos noches,、eh, lo que es en toda la zona de, de, d Urique, y también se, se ampliará, e、eh, bastante los controles, lo que son en, en la s zona s de, del circuito, ¿no? Para evitar que, que estos coches y, y, estos, algunos pilotos que puedan estar entrenando, pues que, que no lo hagan, y que no tengamos en estos calentones de e s t o s Días, pues estos coches que, que suben a, a gran velocidad y así cortar un poco、eh, lo que es, el pique que, o el calentamiento que puedan tener a, a alguna gente estos días. Por tanto, digo que se van a ampliar、eh, estos controles, se van a ampliar lo, los controles de, de alcoholemia y la verdad que, que por parte de, de, de la Guardia Civil、eh, son muchas las ganas que se tienen muchos los medios que, a su alcance que, que nos están poniendo. Recordemos, del 25 al 27 de, de abril,、eh, 26 y 27 sobre todo, cuando se、eh, llevara a cabo la, la prueba,、eh, decimos novena su b i d a de ubrique. La reunión、eh, tuvo lugar este pasado lunes en Cádiz.、Eh, se volvió a constatar que、eh, se establecerá un CECOP, un centro de coordinación operativa, que al fin y al cabo viene a regular lo que ya se estaba haciendo, ¿no? Años atrás, pero bueno, hay un, un punto de coordinación, que también es cierto que se venía haciendo、eh, en otras ediciones, pero bueno, quizás algo más arreglado. Más regulado y en definitiva、eh, que se va a mantener la misma línea de, de años anteriores, salvo, salvo que、eh, además se va a prestar mucha atención a lo que rodea la propia prueba, ¿no? a lo que llega al fin de semana, la movida nocturna, por ejemplo, de, de ese sábado ¿no? eh, o del viernes incluso por la noche. Y otra serie de factores que puede que rodeen a la, a la prueba. Se va a, a prestar especial atención, ¿no? Como por ejemplo también la acampada en lugares no, habilit、eh, bueno, no habilitados, ¿no? Que no se puede、eh, acampar.、Uh -huh. También.、Eh, o el aparcamiento en lugares no habilitados. Efectivamente. También fueron puntos en que, que se estuvieron viendo, ¿no? Ya la, la, la misma escudería se había puesto en contacto con, con medio ambiente y con el ayuntamiento de, de Benoca para que las posibles、eh, caravanas que pudieran estar.、Eh, En, en el trayecto o fuera de él tuvieran una zona habilitada que i b a hacer,、eh, a ser justo antes de llegar a, a Benoca. eh, ya no que hay allí a, a, a l al entrar hacia, hacia los chozos, ¿no? Y bueno, decir que ante esta, esto sí que son temas que se tratan, pero son temas que de, de, por sí ya sabemos que, que están prohibidos, ¿no? Está prohibido la, la acampada en esa zona, por tanto no hay que prohibir más, ¿no? No queremos que, que tampoco se, se tome la subida o cuando llega este fin de semana como, como un, un tema de prohibición, ¿no? No, no se va a prohibir nada, sino so, que solamente se, se va a, a ampliar un poco más el control hacia, hacia estas cosas. Que, que normalmente cualquier fin de semana、eh, en esta zona no se da y en este, en este fin de semana pues sí se puede dar, como pueden ser los aparcamientos en, en zonas peligrosas, ¿no?、Eh, cualquier fin de semana no vemos un coche aparcado en, al lado de la carretera y ese fin de semana sí. Por tanto, no se trata de, de prohibir ni, ni de restringir tanto, sino de, de ampliar un poco más、eh, el, <coughs> lo que es la, la vigilancia en esa zona y hacerle llegar a la, a la gente、eh, lo que sí. Si、sí、es peligroso y, y lo que no.、Hmm. Hablando de seguridad ciudadana y tráfico,、eh, lo último en cuanto a dispositivos, por ejemplo, tuvo lugar en materia de、eh, las fiestas carnavalescas. ¿Cómo fue todo, por cierto,、eh, en esas jornadas? Imagino que bien, ¿no? Siempre、eh, bueno, en nuestra localidad suele ser habitual disfrutar del carnaval, pero de forma tranquila, no sé cómo irían las cosas. Bueno, la verdad que muy bien, Jesús.、Eh, Juan Carlos, perdona. <risa> <risa>、eh, Eh, muy bien, es una, una de las cosas que, que nosotros siempre pues, que tenemos un poco ahí al margen, ¿no?、Eh, que no darle, no darle mucho, mucho bombo a esto, ¿no? Porque parece que, que igual la gente se caliente un poco. Nosotros, afortunadamente, tenemos que decir que estamos en una población con muy bajo índice de. De, de, altercados, ¿no? Y, y, tanto cuando, cuando se llega, cuando llegan,、eh, vísperas de, de fiestas o, o, cualquier evento deportivo de esta índole, pues la verdad que sí está uno un poco con el alma en vilo, pero afortunadamente estos carnavales como otros y tantas fiestas que tenemos en Ubrique, ha habido, un, un comportamiento excepcional por, por todo el mundo y la verdad que, que es una, es una noticia que, e s la que tenemos que, que seguir dando después de, de cada evento que, que se organice en u b r i q Desde aquí, una vez más, pues, como siempre, agradecer el comportamiento de, de, de, todo, de todo el mundo, ¿no? Y decir que, que cuando hay una fiesta, pues, lo que hay que, que, e v i t a r es, es t o s malos rollos e ir a disfrutar y, y nada más.、Eh, por tanto, una vez más, agradecer y decir que no, no lamentamos ningún i n c i d e n t e de gravedad. Lo peor que nos llegaba quizás es el tema de, bueno, de la concienciación ya de cada cual ciudadana, pero evidentemente también、eh, hay que estar atentos a ese tema: tema s de las misiones en la calle y demás. Y eso, a pesar de que se pusieron <coughs> el día de la, de la fiesta ¿no? en la plaza,、eh, servicios portátiles y demás, hay que insistir ¿no? sobre todo en la concienciación y evidentemente al que se le pille multa también. Lo digo、sí. sobre todo por el tema de los vecinos, ¿no? porque aquello se convierte después, y es algo que nos comentaba algún vecino, se convierte en algo que no se puede permitir. Y a es la concienciación cívica de, de cada uno, ¿no?、Eh, el tema este también se, o algo relativo, se, se trató en, en, la, en la mesa de seguridad que tuvimos el lunes, ¿no? Y, y decía el teniente coronel que,、mm, a, a, a respuesta de una pregunta que le hacían, el tema de sanciones, de prohibiciones y, y le, le querían comparar con, con los países del, de, del, norte de, e u r o p a por ejemplo, ¿no? Que ya la gente está concienciada y, y a lo mejor tiene otra, Otra ética, otra educación respecto a estos temas. Y como decía él, decía que porque antes ha habido, ha habido una mano dura que, que le ha hecho concienciarse en estos temas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, como nos pasa aquí, que sabemos que no se puede atravesar,、eh, la carretera una vez que, que está el circuito cerrado de, de la subida, por ejemplo, y sí que lo hacen. Parece que, que si no tenemos una murta, no, no tomamos ejemplo y no debería ser así, ¿no? El, Tema de, de, de estos problemas, de comentar que ha habido servicios,、eh, intentas de que、eh, no, no tener mano dura para la gente que, que tome algo en la calle, pero creo, después de, de ver cómo se quedan muchas veces los barrios, hablo por ejemplo de, de lo que es la choriza, creo que, que no aprendemos si no, si no es así. Eh, se intenta evitar por, por todos los medios, pero la verdad que no tiene por qué acarrearle a los vecinos un... un... Un desperfecto tanto en sus viviendas o, o, en, o en sus calles, y por tanto, lo que, lo que invitamos a la gente que, que lo pase bien y que no, no hay que, que molestar a los demás por pasarlo bien. Por tanto,、eh, decir que sí, hubo, hubo servicio, aunque la gente s i g a haciendo sus necesidades en la calle, que, que no es, como digo, no es, no es ético ni está bien visto. Pero ante eso, en una afluencia de, de tanta gente, pues es muy difícil de controlar.、Y、además, hay situaciones que todavía son más agravantes, porque nos comentaba algún vecino, ¿no? Que v i e n e incluso en la propia puerta, d ¿no? e alguna vivienda.、Hombre. Bueno, pues、eh, esperemos que haya mayor concienciación en、eh, futuros eventos,、eh, porque esto suele pasar de forma habitual cuando hay c o n c e n t r a c i o n e s de personas y ambiente festivo.、Uh -huh. Bueno, pues、eh, la verdad es que se van ya acumulando preguntas. Enseguida vamos a ir con esas cuestiones. Eh, novedades, por ejemplo, en materia de, de tráfico, lo cierto es que ya lo hemos comentado、eh, en alguna ocasión, hay varias provocadas por obras, ¿no?、Eh, la más llamativa, también lo hemos insistido, ahí en la zona de Moreno de Mora, a ¿no? n、eh, Bueno, sí, la zona de Moreno de Mora nos ha traído un, un cambio de, de última hora que se hizo, ¿no? Porque al darle, al darle acceso por las dos calles que. que que se les dio para, para la subida al a r cas contiguo como para acceder a la calle San Sebastián, pues nos vimos con la problemática que, que la ambulancia y un camión de basura, pues no podía acceder a a r cas contiguo, nos vimos,、eh, en, En la obligación de tener que, que cortar lo que era la, la calle real hacia arriba, hacia la plaza, y cambiar el sentido. Pero decir que, que en unos días pues, se está viendo、eh, otra posibilidad, ¿vale? Que sería、eh, quizás pues, darle un doble sentido al tramo que, que transcurre entre, entre esos sitios de la calle San Sebastián. Y si, y si lo podemos hacer así, pues volvería de nuevo lo que es la calle real a, a, a su circulación normal, que sería. En sentido ascendente. De todas formas, eso todavía no no está aplicado. Se está viendo para una posible aplicación urgente. Lo que sí que hay que recordar, porque a veces, de hecho, conducimos por hábitos y más en nuestro pueblo, lo conocemos todos, y entonces,、eh, cuando hay novedades, nos cuesta más asimilarla, y de hecho,、eh, bueno podemos、eh, pasarnos stop, c、eh, e d a r el paso, que como no estaban ahí,、eh, es simplemente provisional, y eso ocurre, por ejemplo, en la zona de la farmacia de la calle San Sebastián. Digo, para que todos nos ubiquemos. Hay un stop para las personas que vienen por la calle San Sebastián y un c e d a a l paso para las que suben, porque tienen más complicación, p u e se s supone, ¿no? Y por tanto, yo porque el stop ese lo he visto ya que no se respeta mucho.、Eh, por eso, precisamente, aunque alguna gente, pues a lo mejor no le v e a el sentido de tener un stop y un c e d a a l paso, ¿no? Está precisamente para eso. Como nos guiamos muchas veces por inercia, pues cuando vas、eh, o no ves el stop o, o, o lo ves y prácticamente casi que no le haces caso por.、Pues, por inercia Y, y, lo que hace es darle,、eh, darle la prioridad al que sale por la derecha, pero,、eh, prioridad, pero con, con un poco,、mmm, se a e c o esto con, con un poco de, de intención para que no, para que el que viene de, s d e abajo no se vea,、eh, o no tenga toda la, l i b e r t a d de decir no, no va a pasar nada y, y ponga un poco de, de conciencia y, y para un poco lo que es el vehículo, ¿no? Por tanto, ya digo, como, como bien dices, pues,、eh, conduce m u c h a veces Por inercia, y eso está ahí muchas veces, pues sin, sin darte cuenta, a lo mejor no, no se respeta, y por eso están está puestos lo, los dos discos.、Uh -huh. eh, novedades que estáis pendientes de, de introducir también en materia de tráfico.、Eh, me comentaba ser la zona del plan parcial 1, no? Uh -huh. Uh -huh. Sí, bueno, aparte de la zona de plan parcial 1, no también estamos midiendo、eh, lo que es la zona de, de la avenida. De corte, n o、eh, lo que es el acceso a, a la avenida parlamentario, pues se está midiendo para ver si con un, alguna pequeña obra se pudiese hacer un, un carril de desaceleración de de a, a la entrada de, de avenida parlamentario. n o Esto pues, nos evitaría mucha s c o l a s ¿no?,、eh, así el coche que, que fuese a subir. h a c i a parlamentario tendría,、eh, un sitio donde poder esperar a que no viniese ninguno de frente y así también, pues, poder seguir dándole paso,、eh, por la derecha en el mismo sentido. Y luego, pues, otra de las cosas que estamos pendientes, que va a ser a muy corto plazo, el, el cambio de, de señalización o una señalización nueva, lo que es en Avenida Sierra de, Sierra Dubrique, ¿no? e、eh, igual que se hizo en, en la paralela de, de prohibir o poner zona,、eh, dirección prohibida. hacia abajo y solamente un sentido con el aprovechamiento en ambos lados de aparcamiento, pues vamos a hacer en la misma zona, en la calle paralela, lo que es、eh, en esta que te digo, avenida Sierra de Ubrique, pues lo vamos a poner igual, pero en dirección hacia abajo. Por tanto, va a ser un bucle, va a ser、eh, un circuito cerrado que, que vamos a tener un aprovechamiento de, de aparcamiento y vamos a tener más fluidez en la, en la circulación. La verdad es que para no volver a este tema,、eh, posteriormente vamos a utilizar una pregunta de un oyente que yo creo que va además、eh, sobre este tema. Eh, dice: en、eh, la calle Alcornocales,、eh, pregunta si se va a mirar lo de ponerlo en una dirección,、eh, que en una zona no pueden pasar dos coches a la vez porque aparcan en ambos lados. Y en、eh, la avenida Sierra de Ubrique hay un punto que se estrecha y al ser de doble sentido y aparcar un lado no caben dos coches. Una de las soluciones va por ahí, ¿no? En cuanto te has referido a la avenida Sierra Dubrique, ¿no? Sí, a la avenida Sierra Dubrique, pues evitaríamos、eh, esto, ¿no? Y lo que sí, como bien dice el oyente este, pues、eh, nos queda un poco estudiar la, esa zona de, de más abajo, ¿no? Sí, que ahí habría, podía haber a lo mejor un poco de más problemática con el tema de, de los garajes, de. De los, de los edificios, pero vamos,、eh, a simple vista,、eh, lo que es、mm, toda la avenida、mm, Sierra Dubrique hasta, hasta esa zona más o menos, sí se podría hacer y con eso,、mm, la verdad que sería un cambio bastante importante y en tema de, de aparcamiento, pues sería un aprovechamiento bastante grande también. Otras novedades, vamos a ir con ese、eh, repaso de novedades que pueda haber en cada una de las áreas y enseguida vamos ya con las preguntas. Eh, por ejemplo, en、eh, deporte. Bueno, pues en deporte, decirle y a m b a la, la oyente que, que tuvimos la, la última vez, ya hemos estado、eh, visitando lo que es la, la gancha del car d e r e c t o hemos visto a ver qué mejoras se, se le puede dar, ¿no? También, pues, pues decir, estamos constantemente con, con la mejora de, de, la, de las distintas instalaciones, ¿no? Estamos viendo también, como ya creo que comenté anteriormente,、eh, una vez que. Que podamos, vamos a, a ver,、eh, lo que es el, el, calentamiento un poco del pasillo de, de la piscina cubierta, no, so, es un problema que, que se agrava bastante cuando hace mucho frío.、Eh, hemos estado viendo y probando una, unas, lámparas que, que son de, de, calor y, y creo que sin hacer una, una obra excesiva y con un mínimo coste, Pues le podemos dar una, una solución, q u e no es la definitiva ni, ni, ni la mejor, porque la, la suya sería cerrar totalmente el pasillo, pero、eh, ahora mismo es enviarle y, y estamos a la prueba de eso. Y la verdad que, que puede ser un, una solución bastante, bastante importante. ¿no? Eh, como digo, las la mejoras de, de, de todas las instalaciones que se van haciendo semanalmente.、Eh, bueno, destacar también、mmm, y, y animar desde aquí. pues q u Este e domingo tenemos un, un partido bastante importante en lo que es el, el Barbadillo para el equipo que nos representa este año.、Eh, este año nos representa a Ubrique en fútbol. ¿no? El Ubrique Unión Deportiva p u e se s va a enfrentar a, a Urique, al Urique al Jerez Deportivo. La verdad, que es un encuentro que está creando bastante expectativa. Va a estar bonito y la verdad, pues、eh, desde aquí, invitar a la gente a que, a que asista al partido. ¿no? Eh, también, pues, tenemos. Hemos hecho, como otros años,、eh, una solicitud para, para contar con una jornada. De, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, a e de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, m e de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, a c de, de, de, de, de, de, d a de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, r e de, de, de, d n de, de, de, de, de, de, de, a e de, de, de, de, r e de, o e de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, d de, d de, de, de, d Eh, en el mes de, de junio,、eh, por las tardes, pues lo que se le puede llamar o que le, queremos llamarle la, la semana de, de deporte a, al aire libre, ¿no? Tenemos la intención de, de una semana de, de junio、eh, tener distintas actividades、eh, gratuitas para la gente que quiera hacerlo,、eh, hacer deporte en lo que son los aparcamientos de, de las instalaciones de De, como todo el mundo le ha llamado las pistas de p á d el de tenis,、pues、los aparcamientos aquellos, pues vamos a montar、eh, cinco actividades, una, una diaria,、eh, como puedan ser、eh, pilates, aerobics, spinning o, o cosas así, y animar a la, a la gente para que vea. El que ahora mismo no, no esté practicando en Ubrique, que creo que serán pocas personas, para animarlo y que, que practiquen también como los lo distintos usuarios de, del patronato municipal.、Hmm, bueno, pues eso en cuanto a deportes.、Eh, si hablamos de turismo, la verdad es que incluso en la cita deportiva que te has comentado, eso、eh, sirve para, y lo vamos a comprobar seguramente este fin de semana en nuestra localidad, para la afluencia turística. El Ubrique Jerez. Ya lo pude comprobar personalmente, por ejemplo, cuando vino al bosque.、Eh, y aquello, bueno, era una cantidad de personas importantes, de Jerez, que se trasladaron al bosque. Y para este fin de semana、eh, se prevé lo mismo, o ¿no? Que puedan acompañar a, a, al equipo muchas personas y, por tanto, se convierta en、eh, incluso una llamada、eh, turística.、Mm, sí, efectivamente. Bueno, antes de, de esto, pues también me gustaría destacar,、eh, Juan Carlos, que, que s í estamos ya en conversaciones, porque la verdad e que, que estuvo éxito el año pasado lo que es. Tener este año otra vez la posibilidad de contar con el curso de socorrismo acuático en las instalaciones municipales, ¿no? Estamos esperando que nos den una respuesta y, y por nuestra parte, pues estamos poniendo todo el empeño para que la gente de, de u b r i que tenga la posibilidad,、eh, a cambio de, de la sección de, de las instalaciones municipales,、eh, una disminución en, en lo que es e、eh, l curso de, e de, de socorrismo y no tenga que desplazarse a, a, otro sitio para, para hacerlo referente al tema este de, De verlo como, como turismo el partido, yo siempre lo digo, siempre digo y doy las gracias a todos los colectivos que organizan eventos en Ubrique, porque todos los eventos que, que organizan son turísticos deportivos. Yo los, los veo así y en todos los que se organizan viene bastante gente de, de fuera y siempre pues hay un aprovechamiento. Este que, que dice, pues se espera bastante a f l u e n t e de público, ya lo tenemos Con, con, r e t a d con lo que es los distintos equipos, tanto Lubrique como, como Jerez, Lubrique que está poniendo mucho empeño y está viendo, e s t o s temas, ¿no? Desde dónde,、eh, dejar los, los autobuses, desde proporcionarle lo que son las, las zonas de, de, compra a esta, a esta gente que, que va a venir desde, desde Jerez,、eh, de hecho, pues ya digo que van a venir antes del partido, va a haber una convivencia Eh, por parte de, de, de, de, de los distintos equipos, y esto pues va a traer a, a gente a, a Ubrique. e、eh, s p e r e m o s que, aparte de que vengan al fútbol, pues esta gente que traiga, pues hagan sus, sus gastos en, en los distintos comercios de Ubrique, y con esto pues tengamos un, un aprovechamiento mayor de, l partido. Eh, en referente a turismo, p u e d o también comentarte que, Que s ayer tuvimos la, la visita de, de un técnico de, de la base de rota, ¿no? Con, estamos trabajando para que estos ciudadanos americanos que, que han llegado y están por llegar,、eh, estamos hablando que la base de rota va a tener un incremento importante de, de ciudadanos en, esto, en este tiempo.、Eh, se supone que van a ser unos 6.000 o 7.000、eh, personas las que van a estar en la base de aquí un tiempo y estamos pues trabajando para programarlo. A estos, a estos americanos, pues la, la visita a Ubrique. La verdad que fue una jornada bastante agradable con el técnico que, que nos acompañó y en la s que se han puesto bastantes expectativas también. y Seguimos contentos y con la esperanza de que, de que vengan visitantes.、Eh, luego también, pues, el día 6 de abril, tenemos una concentración en, en Ubrique. Eh, de, de, de coche s clásico, ¿no? Que también, pues, pasarán el día en Ubrique, h、eh, a r á n su, su desayuno y almuerzo en Ubrique,、eh, tendrán su tiempo para que, para que compren、eh, en los distintos comercios,、eh, y también, pues, tendremos un paseo turístico con lo que es por, el, por el pueblo. Son,、eh, vehículos ya clásicos, tanto motos como coches, y la verdad que también, pues, hay,、mmm, Eh, un, un trabajo que, que se está haciendo para que, que todo lo que pueda、eh, aportar o repercutir en lo que es el turismo de u r i q u e pues bienvenido. O sea, tenemos mucho,、mm, mucho empeño en que cosas así, pues, pues vuelvan y se le está dando mucho cariño a, a estas cosas y, y a esta también personal porque creemos que es algo que, que da mucha vistosidad a, a la localidad. Bueno, pues,、eh, son citas, además,、eh, van a llegar en domingo, digo, por ejemplo, el partido del Jerez, este domingo, <coughs> y lo del día 6 de abril de los coches clásicos, también en domingo, una jornada en la que, en el sector de la piel, digo, las tiendas, sobre todo, eh, son, eh, sería importante, digo, hombre, esto ya es algo privado, pero sería importante la apuesta porque puedan estar las tiendas abiertas ese día por ellos mismos y porque se supone. Eh, una promoción comercial del pueblo. ¿no? Efectivamente, de hecho, sí que hay algunas, ¿no? Los domingos a,、ah, abiertas, pero、eh, pues、en cuanto、mm, sepamos, pues、eh, te hablo, por ejemplo,、eh, de las excursiones estas, a lo mejor, si coinciden que vengan、eh, en domingo algunas, pues hablaremos con los mismos comerciantes para hacerles llegar. Que, que, que va a haber visitas esos días que en Ubrique y a quien le apetezca de, de abrir, pues bienvenido, ¿no? Todo, todo lo que.、Eh, si es verdad que, bueno, todo, no todo el mundo se lleva lo, los mismos beneficios en, la, en las visitas, pero como yo siempre digo, si no se está abierto, no.、Eh, es imposible de, de tener ningún beneficio. Hmm. Bueno, pues esto, como decimos, en relación a、eh, las distintas eh, áreas, eh, hemos repasado prácticamente la, las novedades que se han ido produciendo en las últimas semanas、eh, y aquello que puede llegar en, en próximas fechas. Nos vamos a quedar ya con, con las preguntas. Bueno,、no、también, si... también me gustaría、eh, comentar ya, también、eh, ya que lo estamos viendo en c í t u r a las novedades que hemos tenido en la emisora, ¿no? Porque eh, eh, la verdad que, que era algo también que se estaba demandando. Pues, por parte vuestra, ¿no? Ya hacía muchos años que, que era, que era necesario. Y, y siempre, pues, h、eh, a y que, lo que hay que facilitar es el trabajo a, a, en este caso, a ustedes de, del medio. Y la verdad que, hombre,、mmm, también, yo creo que, que es digno de decir que, al menos, pues, se han modernizado un poco los equipos, ¿no? Y espero que esto repercuta también en, en la calidad que, que reciban los, los oyentes en su casa. Pues eso en relación a Radio Wirk en concreto, Víctor, que además es、eh, Edil ¿no? de m e d i o s de Comunicación. <risas> Vamos a quedar a sí, como decimos, con、eh, las preguntas,、eh, en muchos casos sobre tráfico. Vamos a ir y、eh, Por ejemplo,、eh, un oyente quiere que el concejal de tráfico explique un tema que suscitó la polémica ayer en el programa del Cafelito. Se trata del poco civismo de algunos conductores de no hacer uso de las zonas habilitadas para aparcar motos. Estas zonas siempre están vacías. Eliminan plazas para vehículos y las motos se aparcan a pocos metros ocupando zonas en las que se podrían aparcar、eh, coches. Dice si es lícito o incívico、eh, hacer esto. Hombre, incívico de luego es. Eh, hoy eh, acabo de verlo yo esta mañana, por aquí cerca además,、eh, que hay zonas para、eh, motocicletas. A veces da la sensación de que esas motos están ahí colocadas para、eh, que <risa> determinada persona pueda aparcar su coche. Bien, mira, en un principio,、eh, como hemos hablado otras veces, y te digo, no es incívico, es incívico, y, pero es lícito, es lícito porque no hay una señal de prohibición. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En un principio estamos intentando de, de, de educar sin tener que, que obligar, ¿no? Se están acondicionando distintos aparcamientos de motocicletas y te digo que va a haber mucho más, ¿no? Va a haber mucho más, pero estamos intentando de que los problemas estos que, que, que radican con, con, con el aparcamiento o con la intención de poner una moto para guardar un aparcamiento de un coche, estamos intentando y evitando o intentando de evitar que se haga eso. Se están poniendo los aparcamientos para intentar de, de, de educar un poco Y acostumbrarnos、mmm, todo, acostumbrarnos todo, a aparcar las motos en, lo, en los aparcamientos de moto. o s o que